Saludos, son las 9.00 de la mañana, tenemos casi 7 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 27 de enero. En unos minutos hablaremos de esa exposición itinerante y al aire libre que se ha, se ha montado aquí, muy cerca de Teleelche, en la zona de Traspalacio, junto al MAE, para mostrar esos 3.000 años de historia de los vinos de nuestra provincia y lo haremos en un día en el que se inaugura otra exposición al aire libre para mostrar la historia algo más corta que la de los vinos de la corredora, esa arteria principal del centro histórico. Luego continuaremos hablando del palmeral Palmeralde, porque el Plan Estratégico de Turismo Inteligente que se presentó ayer ha vuelto a reavivar ese debate sobre la conveniencia de destinar el Or del gat a Casal Cester cuando se necesita potenciar el palmeral para atraer turismo. Hoy hablaremos con la presidenta de la Asociación Bol en Palmeral, Susi Di Gómez, quien esta semana ha respondido a las declaraciones que el alcalde realizó el pasado miércoles sobre la compatibilidad del proyecto del Casal con la ley del palmeral. Y a las 10 de la mañana tendremos a la nueva presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, aquí en nuestros estudios, la periodista maría Mariate Bolívar, quien ha sustituido de esta forma a Genoveva Martín. Seis años ha llevado ha estado al frente de esta asociación, realizando una gestión destacada a Genoveva al incrementar el número de socios, pero también al poner en marcha proyectos necesarios para el sector, como el último y el más destacado, la convocatoria del Premio de Innovación y Periodismo Vicente Verdún. ...hoy jueves no acabaremos el programa La Glorieta... ...con ese rincón gastronómico de Manoli Guilaber... ...lo tuvimos ayer miércoles de forma excepcional... ...seguirá estando los próximos jueves... ...pero hoy acabaremos con una entrevista... ...a un representante del colectivo Madagalló... ecologistas en acción... ...porque vuelven a criticar la puesta en marcha... ...de ese quinto contenedor... Eh, ...que recientemente se ha implantado en Elche... ...y seguiremos por tanto hablando de cómo se está implantando en Elche... ...la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras... ...la que más dinero nos cuesta al contribuyente... ...y en unos minutos pues vamos a disfrutar también... ...segundos mejor que minutos vamos a disfrutar de nuestra selección musical... ...para el día de hoy y que mejor que comenzar... ...pues de esta forma some music for you right now here we go here's a little james brown coming your way baby help me please Whoa! i feel good i knew that i wouldn't i feel good i knew that i wouldn't so good so good The like sugar runs by I feel nice The like sugar runs by So nice So nice I got to you Yeah. 4 Telehelp Radio Marca Las rebajas más increíbles están en tiendas anticrisis El Castor. Quedalea en una bici de spinning por solo 129 €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 Siete minutos pasan de las 9 de la mañana y si aún no has despertado, seguimos con más ritmo, como por ejemplo esta canción, también un clásico, moliendo café. en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el retargo de la noche parece gemir cuando la tarde languidece renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir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 to him.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 con Rosmar y Alonso. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana y en nuestra selección musical también metemos introducimos el ritmo de los grandes de los Rolling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 what you want You can't always get what you own But if you try sometime where well, you might just find Then what you need ah, yeah Yeah So I went to the Chelsea drugstore Your friend Jimmy a man, didn't look Pretty ill But we decided That we would have a soda My favorite flavor Is cherry red I sold my soul To my friend Mr. Jimmy And he said one word to me And that was dead And I said that you can't get what you won honey and you, uh, you own. and you cannot always get the man that you won and you cannot always get the man that you won but if you try sometime it just my fine it just my in a glass was a bleeding man she was practiced at the art of deception I could tell by her blood-stained hands and Ill say why oh, do you carry always again I watch you all who you paint always get I watch you all I oh, you came always again I watch you, oh, you all Sometimes 101.4 Teleelch Radio Marca. En Teleelch apoyamos al comercio en la campaña de rebajas. Este viernes 28 de enero estaremos en directo en la Plaza Francescanto, en la Avenida de Novellà en Carrús, en directo en radio y en televisión con un programa especial de Entre amigos de 11 a 1 del mediodía. Entrevistas, invitados y mucho más. En directo, Tele-Elche Radio Marca y Tele-Elche Televisión en Carrús. Tele-Elche, porque nos gusta Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y iniciamos ahora la primera de las entrevistas. Porque a Elche ha llegado una exposición itinerante situada... ...en Tras Palacio... ...que nos muestra los 3.000 años de historia... ...que tiene nuestra provincia la cultura del vino... ...hasta el 22 de marzo... ...podemos contemplar las fotografías y los textos... ...que ponen de manifiesto... ...la gran riqueza arqueológica y patrimonial... ...de este cultivo... ...milenario que nos ha dejado tradición... ...y que ha contribuido además... ...a nuestro desarrollo económico... ...por eso no es de extrañar... ...que una de las primeras denominaciones de origen del país... fuera la del vino de nuestra provincia... ...y que la marca como tal... ...ya se conociera desde hace siglos... ...pues bien, para hablarnos de esta historia... ...y de esta iniciativa... ...contamos con el presidente del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen Vinos de Alicante... ...José Juan Reus... ...muy buenos días... Hola, buenos días... Bien, pues... Eh, eh, ...los Vinos de Alicante dan para una historia de 3.000 años... ...pero la historia de este cultivo... ...entonces no empieza con los romanos... Uh -huh. Pues ya hace muchos años que están los vinos de la denominación de origen Alicante eh, en, en todos los sitios. Pero eh, empezamos ya sobre el siglo, sobre el año 1600 a, hacerlo, a elaborar los vinos de Alicante, sí, antes ya de los romanos. 1600 antes de cristo pero qué uva es la que siempre ha estado aquí qué, qué, qué pruebas arqueológicas eh, tienen ustedes Sí pues la, la uva monaral tenemos ahí en la, en la zona y en la marina alta está lo que es la Moscatel de alejandría Eh, ...siempre han, te, han estado estas dos variedades... ...pero supongo que con el paso del tiempo... ...ustedes han incorporado otro otro tipo de uvas... ...o, o incluso otro tipo de cultivos... De, de, de ...otras técnicas para el cultivo... ...¿cómo ha evolucionado esto del vino? Sí, la evolución pues eh, ha cambiado todo mucho... ...desde las barricas que se utilizan ahora... ...desde ánforas y otros sistemas de, de trabajar los vinos pues ahora todo ha cambiado muchísimo para mejor, tanto las barricas como hemos cambiado también a los depósitos para la fermentación de acero inoxidable. Todo eso pues hace que los vinos de Alicante han evolucionado tan deprisa. Eso es, se nota todo en la calidad de, de los vinos. Pero, por qué parece que los vinos de alicante con tanta solera y con un cultivo de 3000 años de historia no no no parece que, que les haga sombra a los de ribera del Duero o rioja y no no no tiene nada que ver lo único que ahora pues los vinos de alicante están teniendo su auge y cada vez más se están introduciendo en ...en los mercados, tanto nacionales... ...como internacional... ...y eso es el prestigio que nos está dando ahora... Eh, ...cada vez más. Pero ¿cómo lo, han la, ¿cómo lo han conseguido? ¿Cómo han conseguido que los vinos de Alicante... ...con Monastrey y Moscatel... ...que parece que no son las variedades... ...quizá para los paladares exquisitos... Eh, ...estén teniendo esa proyección tan eh, nacional e, e internacional? ...claro, pues eh, todo está en el trabajo... ...primero de los viticultores... ...que hacen una uva excelente... ...de muy buena calidad... ...y después todo el trabajo... ...que hacen los enólogos en las bodegas... ...eso es todo lo que hace... ...que al final los vinos de la denominación... ...Protegida de Alicante... ...pues estén ahí en, en, en todos los sitios. Pues vamos a hablar de esas dos patas... Eh, ...bases, pilares fundamentales y eh, los viticultores sí. qué problemas tienen sí. eh, porque tenemos el trasvase tanjo segura que qué, qué, qué preocupación hay en el consejo regulador con, con los cultivos donde están donde dónde están, dónde, dónde están eh, los los más importantes en qué zonas son donde se encuentran Sí, ahora toda la, la zona del binojo bajo alto eh, pinoso toda la zona de de Alicante, ahora mmm, lo que hay es cierta preocupación es por los las energías renovables. Eh, esto pues sí que puede hacer un cambio en, en la viticultura del, del viñedo. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿cómo, ¿Cómo puede perjudicar las energías renovables al cultivo? Sí, pues mira, porque van a, a ofrecer, pues una cierta cantidad de, de euros por hectárea y la gente, los viticultores van a, a ver, eh, podemos decir, mira, sin trabajar las viñas, pues tenem, eh, tenéis un tanto de beneficio, pero claro, yo eso no lo veo claro, porque imagínate… Ahí todo todo el valle que se llene de, de placas solares para la ah, energía renovable claro está sabemos estás hablando claro. con, con las bodegas por ejemplo que están ahí eh, vas de tener una bodega toda al, alrededor lleno de placas pues es que te cargas el medio ambiente el paisaje y no solamente eso es que nosotros eh, tenemos sol, costa la gastronomía es, es todo. Pues hay parques solares, incluso previstos, no por la iniciativa privada, sino por el propio ministerio. ¿Ustedes? Pues estamos en ello, de la denominación de origen eh, estamos luchando para que el impacto que se haga y todo eso sea lo, lo menor posible. Ya, estamos el... sí. temen, temen que, que se abandone, se reduzca el cultivo de la, de la uva del Monastrey y esto, claro, sí. eh, puede ser una estocada para, para el, los vinos de Alicante. Y el, el, la segunda pata, el, el segundo cim, el, eh, base sí. que tienen ustedes, la enología, eh, ¿lo han notado? Porque creo que hay estudios ya universitarios, ¿no? Hay carrera... Eh, ...donde se forman enólogos aquí en la provincia de Alicante... ...¿cómo, cómo está la investigación? Sí, pues eh, está bastante avanzada... ...también hay ahora eh, eh, institutos que están también por la labor... ...de coger la, la línea de, de enología... ...que eso es muy importante aquí en la provincia de Alicante... ...y de ahí viene que, que salgan los enólogos... ...para elaborar los buenos vinos que estamos haciendo. Los buenos vinos, sí. la calidad... que ...¿qué, qué, qué vinos son ahora los que se buscan?... ...¿cómo ha cambiado eh, el vino de, de Alicante... ...de las bodegas de Alicante?... ...¿tenemos vinos de calidad que pueden competir perfectamente... ...con un Ribera o con un sí. Rioja? Sí, pueden competir... Eh, con Llano, Rivera y Rioja, prácticamente con el resto de vinos que, que tenemos en el mundo, porque tanto el Monastrel como el Moscatel eh, son vinos que se pueden elaborar, eh, vinos secos hasta hacer un vino dulce. Y no tenemos que olvidar eh, la base que es del fondillón que se hace con la uva Monastrel un vino, vamos, eh todo autóctono de, de la provincia de Alicante. Eh, no puede venir alguien así para eh, llevarse algún algún vino y que no uh -huh. que no piense en el Fondillón. Claro, el Fondillón es algo autóctono. ¿Ustedes han podido rescatar eh, vinos como el Fondillón? Porque ¿cuál es la historia que hay detrás del Fondillón? ¿Cómo se rescató el Fondillón? Pues el fundillón pues, eh, viene de, de los años que se llenaron unas barricas y de ahí es como se viene sacando el fundillón. Se están elaborando ahí unos muchos años que se empezó a hacer la solera y ahí pues, es un trabajo que están haciendo año tras año. Eh, según el vino que vas sacando, pues intenta intentar no pones de los vi, vinos de los años también anteriores uh -huh. y de ahí se va elaborando el fondillón que tampoco no es un vino que dices yo cada año puedo sacar el que quiero no tienes que sacar el que te permiten las barricas y, y lo que lo que puedes hacer y no qué... es como un vino joven que dices uh -huh. pues si tengo más, pues puedo vender más, pero no, el fondillón es, es lo que hay. Eh, ¿De qué uva viene el fondillón? Sí, la monastrea. También, también la monastrea vale. y muchos años de estar en barrica, por lo que dices. Correcto. Eh, y Correcto. la calidad de los vinos de Alicante se mide evidentemente en los premios. ¿Tenemos eh, cada cada vez más vinos premiados? Sí. Sí, por supuesto que sí Ahora tenemos también en la Guía Piñín El vino de Alicante Más premiado Y eso es de la provincia de Alicante Tanto con la Guía Piñín Como otras guías Ya te he comentado Que las variedades que tenemos aquí Tanto la Monastre Como la Moscatel Pues son unas variedades Que que puedes elaborar en Muchas clases de vinos uh -huh. Y eso es lo que ...creo yo que nos diferencia de, de las demás denominaciones de origen. Pues hablemos ahora de la exposición, eh, la itinerante... ...la que ha venido aquí a Elche, ¿por qué Elche? ¿Elche eh, ha perdido sí. este, eh, esta tradición del cultivo del vino? No, Elche está porque es, es un municipio... ...que está dentro de la provincia de Alicante... ...y se merece tener la exposición ahí... Quiero también de aquí agradecer el Ayuntamiento por la disposición de poner la, eh, la presentación que hicimos y, y es de agradecer todo el apoyo que hemos tenido uh -huh. de parte del Ayuntamiento. ¿Cómo? Y la exposición, pues claro que sí que tiene que estar aquí. Eh, es itinerante, eh, estuvo en Denia también eh, y ahora en El, en el Campello. ...y a recorrer, pues... Eh, ...diferentes municipios... ...y cómo eh, la... Lo que están uh -huh. ...y cómo la... Eh, qué, ...qué puede encontrar, las personas que se acerquen... ...cómo la han estructurado ustedes... ...qué han destacado sí. en esta exposición... ...y eh, pues se eh, destaca de, desde cuando se empezaron... ...los vinos de Alicante... ...hasta la, la fecha que estamos ahora... ...cada, cada paso, que cada... ...el eh, mural que tienen allí, las fotografías y todo eso... ...se ve cada paso que ha ido dando... ...todo lo, lo que son los vinos de Alicante... ...que pues se empezaron a salir en el puerto de Alicante... ...ya hace muchísimos años... ...hasta la fecha de, de ahora". Y ustedes, la denominación de origen, ¿qué productos, junto con Costa Blanca y otros ayuntamientos, supongo, ¿qué productos ofrece al turista, a los turistas? ¿Qué productos ofrecen? Porque tenemos Ruta del Vino y también tenemos Eno Experiencia. La, la denominación de origen, como lo dice, pues eh, ofrece los vinos que tenemos todas las bodegas de la provincia de Alicante. Pero... Es lo que ofrecemos y ayudamos al sector... Eh, ...en todo, tanto en bodegas como en la promoción... ...ahora estamos en la promoción haciendo bastante promoción... ...de los vinos de Alicante... ...ayudando para que se puedan se puedan vender mejor. ¿Cómo están ustedes haciendo esa promoción? ¿Con campañas publicitarias, supongo? ¿O con eh, sorteos eh, por internet? y ¿Cómo, ¿Cómo lo están moviendo? Sí, estamos haciendo prácticamente casi todo... Eh, ...promoción, vallas, eh, autobuses... ...prensa, radio... Uh -huh. ...estamos eh, en, en, en lo máximo... En casi José todo... ...José Juan... ¿y, ...y el visitante que vaya... ...a la exposición... ...puede tener opción a... ...a, a una... ...a una ENO experiencia... ...sí... ...también en la misma exposición... Eh, ...pueden descargarse el QR... ...que tenemos allí... ...en cada panel... ...y lo tienen... ...bastantemente todo especificado... ...cada panel como pues está, ah, quiero decir que la de denominación mm. de origen pues eh, ofrece todo el servicio que esté en sus manos. Las bodegas suelen ser un punto de atracción turística, todas las bodegas se visitan, muchas se mejoran, pero... Eh, se dice, no sé si usted eh, nos puede confirmar eh, ser rumorea entre los clientes de las bodegas que muchos muchos eh, empresarios del vino de La Rioja vienen a las bodegas de Alicante para llevarse el caldo y poder hacer los vinos de La Rioja, ¿eso es cierto? ¿abastecemos? Pues, no lo sé no ah. es una cosa que no sé, nosotros... Era una eh, curiosidad. Sí, no lo sé. Vale, vale. Eso, yo creo que no, pero no... Pues... Eh, cierto, no lo sé, pero creo que no, porque no nos no hace falta a nosotros los vinos de Alicante. Pues José, José, Juan Reus, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Cómo cómo, es, cómo van las temporadas de los vinos? Cuando supongo que es en primavera, cuando se hace el caldo, cuando se cosecha, recolecta, cómo cómo está ustedes viendo este año la temporada de los cultivos? Sí, la temporada de 2021 fue pues ha habido un poco de menos menos kilos, un poco de merma. Pero la, la calidad es excelente. Este año los vinos es, son de muy buena calidad. También Así. eso hay que agradecer al agricultor cada vez más porque se esfuerza en hacer mejor la, la uva. Uh -huh. O sea que, eh, si nos fijamos, 2021 va a ser un buen año, ¿no? Sí, eh, sí. En las etiquetas. De vinos, correcto. Y, y, José Juan, para entendernos, ¿qué diferencia hay entre... ...un vino joven y un reserva. Hombre, pues el vino joven es el que hacemos del año... ...se elabora y ahora en, en septiembre, octubre... ...y sale a la venta pues en febrero marzo... ...eso es el vino joven y después el reserva pues... Eh, ...lleva unos años fermentando en barrica... ...como mínimo un año dentro de las barricas más un año de botella, y es lo que después ya tenemos los reservas, es una otra manera de elaboración. Uh -huh. Y las barricas aquí de Alicante, ¿todas son iguales? ¿Tienen que ser de una madera especial o son diferentes? Cada bodega tiene su, eh, sí, su son, receta. Son diferentes, casi parecidas, pero diferentes. Prácticamente está el roble, las que más se usan son del roble francés. Roble francés, eso es lo que más eh, empaque sí, le da al vino, que... ¿no? La barrica de sí. roble eh, eh, es cuando demuestra que un vino puede ser bueno. Correcto, le da más calidad. Si uh -huh. tú lo metes dentro de barricas de mejores, pues más calidad puede sal salir del vino. Y todo eso es lo que al final uh -huh. el consumidor encuentra dentro de la botella. Y por último, José Juan, eh, ¿las bodegas en Alicante se ¿sí han podido... ¿Han sobrevivido a esta pandemia? ¿Cómo está el asunto? Pues la verdad es que hemos pasado ahí lo del COVID en etapa muy mala, porque prácticamente no se vendía nada. Hemos estado ahí unos meses eh, cerrados completamente, la restauración cerrada, y sí que la verdad que ha pasado muy mal. Pero este verano, a partir de julio que ha se han abierto prácticamente la restauración y la gente ya ha empezado a salir, pues eh, hasta la fecha ha, ha sido bueno, no ha, no ha sido mal. Para, mejor para que una idea, pues estamos ya recuperando la, las ventas de botellas en general de antes del COVID y eso ya pues empieza a ser buena señal. Y tanto, esperemos que 2022 eh, sea también un buen año en la cosecha y que la cultura del vino no se pierda, siga trayendo arte y tradición a esta provincia, como lo ha hecho en estos últimos 3.000 años de historia. Muchísimas gracias, José Juan Reus, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Alicante. Un placer poder atenderse. 101.4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 si para ti este año es sí, cuéntanoslo en TeleElx Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-89-6450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en TeleElx. So Dieta, con Rosemary alonso Pues antes de la siguiente entrevista les contamos que el Benidorm Fest sigue celebrándose. De los 14 candidatos que se han presentado para representar a España en Eurovisión este año se encuentra una ilicitana, Blanca Paloma, que pasa a la final junto a Chanel, Chungueiras y barri Brava tras las votaciones de anoche en esa primera semifinal que se celebró. La ilicitana Blanca Paloma pasa a la final, por tanto, con su canción El secreto del agua una mezcla de flamenco y pop electrónico, una canción con la que dice ella que quiere dar voz a los oprimidos. Vamos a escuchar. Te hace odiar. Te hace del secreto de Super!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 el informativo de El Che con Salvador Campello.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 9 y 41 minutos de la mañana y nosotros continuamos ahora lo hacemos hablando de la asociación Bolén Palmeral porque ha sido una de las entidades delche de que más ha participado en la mejora de esa nueva ley del Palmeral al presentar alegaciones a la misma. La ley ha entrado ya en vigor, como saben, para proteger del ladrillo a nuestros huertos de palmeras, ha costado mucho tiempo y ahora toca desarrollar esos planes para evitar que los huertos se conviertan. ...en discotecas, restaurantes o incluso en hoteles ...pues eh, bien, ya se ha iniciado el primer debate público... ...este año sobre los usos que deben tener los huertos... ...al salir a licitación el proyecto de convertir... ...el Orgelgat en Casal Césped... ...Volén, Palmeral y otras entidades se han opuesto... ...y el alcalde ante las críticas aseguró... ...que este uso está amparado por la actual ley del Palmeral... ...que nació en el seno de su gobierno... ...y que apenas se han modificado en un 5%... ...la ley en la anteproyecto que él mismo entregó en mano... ...al conseller Marsa... ...vamos a escuchar primero sus declaraciones. es una decisión que tomamos hace mucho tiempo... ...que no tuvo ningún tipo de contestación... ...y que sí, que ahora se está produciendo... ...un debate que consideramos que es interesante... ...y que valoramos positivamente. Por lo tanto, el uso que se pretende dar a Lord Delgad... ...está perfectamente incardinado... ...dentro de eh, los objetivos que plantea la ley... ...y lo digo porque, insisto en decir... ...conozco perfectamente el espíritu de la ley... ...porque esa ley ha sido elaborada... ...ha sido planteada inicialmente por parte del equipo de gobierno, como todos ustedes conocen perfectamente. Y de la ley que salió del Ayuntamiento de Elche, que yo entregué en mano al Consejero de Cultura, de la ley que entregué en mano al Consejero de Cultura después de una reunión pública del patronato del Palmeral a la ley aprobada por las Cortes, hay una diferencia de menos del 5%. Susi sí, sí, Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días, Robert. ¿Has podido escuchar...? Ah, perfectamente al alcalde A pesar de las gaviotas Y del ruido de fondo sí. Estaba estaba en San Antón Cuando vino Pedro Sánchez Cuando realizó estas declaraciones ¿Por qué os preocupa tanto Estas declaraciones del alcalde? ¿Por qué consideráis que es una confesión preocupante? Pues Nos, nos parece muy preocupante Espera te voy a A colocarme Sí, porque... Te, que tengo te, te, eco. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Seguro que te oyes con retorno. Sí, Bien. con retorno. Vale. Pues eh, sí, hemos hemos leído estas estas declaraciones y es por eso que reaccionamos eh, rápidamente con una nota de prensa, porque nos parece muy preocupante, puesto que el borrador el borrador que llegó al Escoz el primero, tenía según nosotros deficiencias en cuanto a la protección real del, del Palmeral puesto que se ahí se preveía eh, que esas viviendas que existen aunque son pocas, pero aún existen viviendas en los huertos pudieran transformarse en hoteles o restaurantes o, o discotecas eh, siempre, bueno, siempre pone una coletilla, siempre que no afecte al resto del huerto eh, etcétera, etcétera, lo cual es realmente imposible, porque si haces un tipo de eso, pues tiene que haber aparcamientos, tiene que haber servicios, en fin. O sea, que eh, la ley que él entregó en mano al, al conseller Vicente Marsá dejaba, muy dejaba des... abierta la puerta es... al, ladri... al ladrillo también o a la transformación no, o a, a, a, a, a usos inconvenientes a usos a inconvenientes exactamente, a usos que no consideramos que, que tengan que ver con, con los usos que el espíritu de la ley de tanto que de tanto habla Carlos Nuestro alcalde, pues, que, que dice, porque el espíritu uh -huh. de la ley está clarísimo que el palmeral es una, un o es un paisaje cultural, uh -huh. que todas las acciones y todos los usos a los que se dedique tienen que estar relacionados con esto. Pues, eh, él dice claramente que solamente, a pesar de las alegaciones que sí que se estimaron en parte las, las vuestras y las de otras entidades que participaron, solo se ha modificado un 5% el... El, ...el borrador, el, el anteproyecto que él presentó? Claro, bueno, no es tanto la cantidad como la calidad... ...porque es verdad que, que en su mayoría, en la mayoría de los artículos de la ley... ...nosotros estábamos bastante de acuerdo con lo que se formulaba en ellos... ...pero había estos, estos detalles, como por ejemplo también la ampliación... ...de los pertenecientes, de los miembros del, del patronato de la Junta Gestora del Patronato, que se, se amplió en la, en la reforma bueno la reforma de las alegaciones en el trámite que tuvo el SCOR, hubo varios detalles que, que creemos que, que beneficiaron y que modificaron para ben, para bien la ley. No sol, no sé, yo no he si es un 5, un 10, no es la cantidad de artículos que se haya modificado, sino el, el texto, cómo ha variado para que la protección del palmeral sea mejor. Pues el alcalde dice que el Casal Fester eh, se va a hacer porque no incumple esta ley del Palmeral. Eh, él aludió precisamente al artículo 11, que habla de uso social. Y ese es el uso social que quieren dar a Lord Delgaz. Sí, bueno, te, creo que te ser el artículo 8. Bueno, él 8, habló 8. Eh, 11, dijo el 11. Sí, eh, no sé, le bailan es... mucho los números. Ah. Y también... <risa> Le oído, bueno, en otras ocasiones de números le, le bailan un poco, es el artículo 8 de la nueva ley del Palmeral, donde se habla de los usos de, permitidos en, en los huertos de, del Palmeral. Entonces, ahí distingue los huertos que llamamos, para entendernos, históricos y huertos UNESCO, que son los de, que tienen mayor protección del resto de huertos, que también tiene protección, pero esta protección pues es menos profunda, digamos. Entonces, en los huertos eh, UNESCO como el Ordelgat, que uh -huh. es uno de ellos, eh, la, los usos permitidos tienen que ver con los usos referentes a un paisaje agrícola, a un, a, un, a un sistema agrícola. Entonces, por mucho que quiera darle vueltas a la ley, sí, el uso cultural, claro, pero es el, el uso cultural que entiende la ley es, por ejemplo, pues que se pueda hacer puntualmente o como se quiera en estos huertos actividades culturales como ocurre en, en otros muchos eh, no sé, parques naturales o, o, o de, la, de la red que están protegidos claro. uh -huh. eh, parques nacionales por ejemplo, pero que se pueden llevar a cabo algunas actividades culturales y confundir uh -huh. el tema de, de los pesteros y tal con la cultura pues ...en algo tiene que ver con la cultura... ...pero no es ese el la ley desde luego... Pero... Eh, ...también les hace a ustedes veladamente un reproche... ...y es que hace cinco años se planteó convertir... ...el Art del Garte en Casal Cesteri... ...y ustedes ¿por qué no dijeron entonces que no? porque no sí, plantearon? Sí, sí. Ah, ¿lo hicieron? Sí. Es que él dice en la, sus declaraciones que no pasó nada... ...que hace cinco años nadie dijo nada... ...eso no es así, si, si miras la hemeroteca hubo no solo bol en sino otros otras personas y otras asociaciones que se manifestaron en que no era ese eh, la, la utilización que, que pensábamos para, para este huerto claro que lo dijimos el problema es que no les saben la caso. ley que teníamos no no con la ley que había entonces poco más podíamos hacer que protestar ya yeah. entonces ahora ha cambiado porque ahora esta ley sí que habla específicamente de qué uso se pueden dar a los huertos y cuáles ¿Y cuál ¿Y cuáles y los que no. no estén ahí, no, los, los que no estén ahí no están contemplados. Entonces, bueno. el uso cultural del uso curso social, pero siempre que sirva para potenciar o para para aprovechar de los huertos para que la gente los conozca, enseñar eh, uh -huh. que tenga relación con con el palornales sí mismo. Bueno, pensamos pues pensamos que este uso uh -huh. que tienen todo, repetimos, eh, tienen todo el derecho y creemos que es necesario un casal fester. Hay muchas asociaciones que están solicitando no solo los cesteros, sino muchas otras que, que solicitan espacios para poder desarrollar su actividad. Esa es una carencia que tiene el municipio de Elche. Pero si empezamos a meter a todos los y ¿qué, qué, ¿qué plan tenemos para Palmeral? Palmeral está, está de verdad, yo no quiero ser muy Sé que a ti no te gusta, no quiero ser pesimista, pero está en un estado muy crítico. Bueno, tenemos crítico. Un, tenemos una nueva ley que compromete a la Generalitat a financiarlo, esperemos que en 2022 veamos ese dinero, veamos más palmereros y veamos más atenciones y cuidados a la ley del palmeral. La cuestión es que hace cinco años ustedes protestaron y dijeron que la ley, pues poco más les dejaba que protestar, y esto significa ahora que con la nueva ley ustedes... Claro, no, las protestas no han servido para nada, porque la licitación está en marcha. ¿Ustedes con esta nueva ley van a ir a los juzgados? Pues de momento, claro, ir, ir a los, se puede ir, por supuesto. No sé, no sé, puede. judicializar... ¿qué, ¿qué, ¿Qué recorrido van a tener ustedes? Porque de las protestas ya saben que no han obtenido resultados. Ahora ustedes están convencidos de que el delgan no debe ser Casal Cestet. Debe ser otro debe tener otro uso más acorde con la ley que se ha aprobado el camino que, que estamos llevando es eh, denunciar que este este uso no está apropiado ni de acuerdo con la ley no eh, presentar una propuesta alternativa a ese, a ese lugar que se puede que se eh, Sería muy, muy sencillo cambiar, porque no hace falta tampoco cambiar el proyecto de reforma de la casa en, en su esencia. Uh -huh. Serviría también para, para tener en, en el nuestra propuesta, que es el, el, el, uh -huh. el establecer un, un centro de estudios, interpretación y promoción del palmeral y que estuvieran ahí concentradas to, todas las brigadas y, y toda la gestión que tiene que ver con el palmeral y elaboración de, de talleres, etcétera, etcétera. Todo eso y de, de recepción de visitantes tener un, un lugar donde eh, de verdad se concentre la, la actividad para promocionar este pormenar que le hace mucha falta nosotros eso lo hemos elaborado, lo presentamos al ayuntamiento, lo hemos enviado a Marzá al conseller uh -huh. lo hemos enviado a todos los partidos políticos de, del, del gobierno municipal y a otros de, de la también de Valencia uh -huh. para que lo, lo tengan en cuenta lo estudien lo hemos enviado a ICOMOS a Madrid, para que vean si esta actividad que pretende el Ayuntamiento entra dentro de las condiciones de, de la UNESCO o no. Y, como dices tú, vamos a ver, no nos han contestado aún, por escrito no nos ha contestado nadie, el alcalde ha hecho declaraciones, pero nosotros nos hemos presentado en, en forma por el portal electrónico y no hemos recibido respuesta. Esperamos esta, esta respuesta por escrito. Y, mientras tanto... eh, y luego, pues podremos, con esta respuesta, uh -huh. como tú dices, pues si hace falta judicializarlo, pues se judicializa. Tenemos los apoyos de muchas asociaciones, uh -huh. ya has dicho al principio, una docena de asociaciones licitanas eh, apoyan y mucha más gente que, que considera que, que instalar un casal presteo en el Ordelgat, pues no es la mejor manera de velar por el Palmera de promocionar Y mientras tanto, eh, ¿ustedes visitan el Ordelgat? intento ir no ir mucho, <risas> sí que vamos a veces intento no ir porque, porque te, cae la, te cae la cara, duele, ¿no? vamos, a ver, me, se me encoge el corazón a la que voy. Entonces, eh, la última vez que estuvimos fue cuando hicimos la, la actividad esta de Sembrem, pues, para empezar a, a promocionar la activación agrícola del palmeral. ...y para celebrar, bueno, que pues se había aprobado la ley, etcétera... y, y intento no oír mucho porque es verdad que el Estado es lamentable y ganará de llorar. Eh, eh, hace esos Cuando ustedes dieron la, la siembra, ¿la eh, siembra se parecía a un vertedero, el Lord del Gat? ¿O no? ¿O todavía no había llegado a esa categoría? A un vertedero, bueno, habían daba la impresión que habían pasado el basurero por ahí. <risa> Quitaron un poco porque ya había ido yeah. antes y, y estaba un poco más limpio. Bueno, previendo que iba a haber gente por villano, pero sí que estaban los eh, la gente que vivía en la cochada, uh -huh. tranquilamente, santilabente que luego se quemó, uh -huh. que como toda la, sí, la, la, hubo la incendio, sí hubo un incendio así. Hubo un incendio y bueno, el jardín seguía abandonado, no hay, no tiene un jardinero que y que los techos aquí? caídos. Bueno, la, la no, no, no nos pongamos tristes, <risa> porque no. eh, ayer, por lo menos ayer, también he empezado eh, esta introducción hablando de ese plan estratégico de turismo inteligente, porque se puso de manifiesto algo que es obvio, y es que se necesita potenciar el palmeral. Y... Es, que, es que es un atractivo <risa> turístico incre increíble. Lo es, lo es. Lo por, es, por si eso... estuviera adecuado y si estuviera... Hay que sentarse a pensar y hay que sentarse a establecer cuáles son las, las prioridades para que ese palmerán no se nos muera. Porque yo te digo que se nos está muriendo. ¿eh? Se están muriendo las palmeras, cada vez está peor. En fin, el sistema agrario hace mucho tiempo que está muerto, pero es que no solo eso, sino que las palmeras cada vez son más viejas y cada vez mueren más, la no hay reposición. En fin. Hay, hay una serie de prioridades. Yo estoy contenta solo en que parece que ya han cogido el toro por los pueblos al tema del riego, al tema del agua. Uh -huh. ¿Sí? Ya parece que hay entre el proyecto este de Airways Delves, de conseguir, que se va veremos si nos sigan la subvención que yeah. llevar el agua de la depuradora para que se pueda mezclar con el agua del río en la, la parte norte, que ese es un inicio porque al principio entiendo que se van a regar los huertos, digamos, jardín, uh -huh. parque municipal, parque de tráfico, la de la Lopó, y el huerto este del Rastroi, que nos quieren vender ahora, como la gran uh -huh. inversión que se va a hacer en el Palmeral con los Edusi, uh -huh. que no entendemos. Que es, recu es recuperar, el, sí. el, para que lo pongan la gente, lo sitúe, es la, la zona esta de aparcamiento donde ya quedan cuatro palmeras, en detrás junto a la Cruz Roja, Pero ¿no? Es, a sí, mí me parece muy bien pero es eso una prioridad dentro del palmerán convertir ahora un solar en otro jardín porque bueno que, que hagan un jardín y no metan dentro de los presupuestos de jardinamiento pero que no me los huertos que han desaparecido eh, no, no quiero decir que sal irrecuperables pero van a hacer un jardín imagino qué huerto van a hacer ahí en medio de de, de, el, de las casas es junto a, está junto a la por roja y Uh -huh. Y en fin, bueno, no lo sé No tengo el proyecto No, no, lo, no hemos tenido todavía acceso no lo no sé exactamente, exactamente, qué van a hacer Pero que lo vendan como Una prioridad El Palmegal tiene muchas prioridades uh -huh. Mucho más Digamos, necesarias Y, y que se tiene que solucionar rápidamente Entonces Eso no lo vemos No vemos ese plan uh -huh. de, decir, de sentarnos Y ver a establecer qué prioridades necesita y en qué se va a a invertir el dinero que se tenga y, y qué es lo que qué qué, día, qué línea de actuación se, se tiene que desarrollar. No lo vemos. Eso es esa es la mayor preocupación de Volenpalmeral, que no lo vemos. Bueno, pues para aquí hmm. Bueno, pues su Gómez, presidenta de la Asociación -en Palmeral... gracias y para quitarnos un poco de estas preocupaciones, vamos a disfrutar de la, <ríe> la música. Venga, con Nina Simone. <ríe> Muy bien, It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, It's a new life for me. Ooh ooh ooh. ooh. And I'm feeling good. Let shame see, you know how I feel.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 1.4 Telehelp radiomarca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele-Elche. Ustedes eh, los podrán, los telespectadores podrán comprobar que ya tenemos en nuestro estudio a la siguiente invitada. Ella es la nueva presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, compañera además, periodista, Mariate Bolívar. Muy buenos días, enhorabuena por tu cargo. Buenos días, Ros, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a presentarte porque tienes cuarenta y pico años, madre de tres hijos y eso ya dice mucho, uh -huh. y una periodista de raza porque estuviste durante décadas al frente eh, de la, en la redacción de La Verdad, pero al frente de determinados departamentos que te especializaron, por ejemplo, como periodista sanitaria. Fuiste un referente en la ciudad. También ahora llevas un eh, departamento de comunicación de una de las contratas más importantes y más caras de este ayuntamiento, como la UTE eh, que acaba de adjudicarse, esa nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. María, te llevas una trayectoria dilatada en la profesión del periodismo. ¿Por qué has querido presentarte para dirigir las riendas de la Asociación de Informadores? Pues mira, la verdad que, que yo llevaba con Genevea Martín, que, que hasta ahora ha sido la presidenta, estaba en la junta con ella. He estado durante todos estos años pues un poco participando y colaborando en todo en todo lo que se ha puesto en marcha. Y bueno, la verdad es que mis compañeros fueron un poco los que me animaron a, a presentarme y, y vamos, tampoco sé decir que no. Oye, oye, y me tú, lancé a esta aventura que Malia, es... tu destino ha estado ligado a tus compañeros sí. Genoveva también fue periodista, también de raza, en el diario La Verdad, junto a ti. Uh -huh. Y Gaspar Macías también está en la junta directiva. Es uh -huh. un barco realmente eh, agradable de, de, de tripular, ¿no, Mariate? A partir de ahora. ¿Cuáles son tus sí. objetivos? Porque tú eh, coges coges el testigo o has aprendido mucho de Genoveva, ¿no? como mujer. Sí, primero en la etapa que estuve con ellos, con Gaspar y con Genoveva, en La Verdad, que fueron... 22 años, creo recordar, hasta que cerró el periódico. De hecho, la última etapa ya prácticamente nos habíamos quedado Gaspar y yo de redactores y algunos colaboradores y algunos becarios. Y bueno, esa, esa etapa en realidad ha sido la que más he aprendido de toda mi trayectoria periodística. Cuando, cuando cerró el periódico, pues hubo que reinventarse, porque es verdad que después de llevar tantos años en la prensa local, pues cuando te encuentras en esa situación no sabes muy bien para dónde tirar y más como está ahora mismo el panorama de, de la prensa local y nacional. Y bueno, hubo que reinventarse y aposté por, por reciclarme un poco en todo el tema de redes sociales y marketing. Y no fallaste. Y bueno, no parece que no fallé. De momento tengo ahí, pues voy haciendo mis cosas. Soy autónoma, como muchos periodistas de esta ciudad. Y, ...y bueno, la verdad que, que con la relación que hemos mantenido... Y, ...y no lo digo yo sola, lo dice todo el mundo que ha pasado por la verdad... ...una relación un poco especial, de familia casi... ...pues bueno, eh, nos embarcamos en, en la aventura de, de, de tripular un poco la asociación de, de informadores... ...y estos seis años, ya digo, pues me han servido un poco para, para ponerme al día de todos los proyectos que tenía la asociación para, para empezar unos algunos nuevos que hemos empezado uh -huh. y, y nada y pues cogí el testigo he cogido el testigo y vamos a ver qué nos depara seguro que vamos a buen ritmo con vosotros a buen ritmo y rumbo, y rumbo. porque Genoveva y Gaspar continúan Sí, eh, sí. Gaspar continúa como vicepresidente... presidente. Efectivamente, Será tu brazo derecho sí. y Genoveva estará. No sí. no figura en ningún cargo pero está. Sí ella eh, por circunstancias personales pues quería dejar la presidencia y no la hemos dejado escapar. <risa> la hemos <No>. tenido ahí <risa> aunque sea como vocal. Porque, desde luego sus aportaciones y, y todo lo que se ha conseguido en estos seis años desde mi punto de vista pues ha sido muy importante para la asociación y para los asociados Pues eso es lo que quería que me comentaras Maríate porque eres mujer compañera de genoeva periodista eh, y con mucha experiencia. Eh, ¿Qué gestión es la que te ha dejado la que nos ha dejado genoeva Martín? Bueno, pues en estos seis años eh, se han conseguido mu muchísimas cosas. Eh, una de las más importantes para mí ha sido la puesta en marcha de, del premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación. Eh, yo creo que este premio ha conseguido situarnos un poquito a la Asociación de Elche en el mapa periodístico español de las, de las asociaciones, de la FAPE porque además nosotros pertenecemos a la federación española de a la asociación de, a la federación de asociaciones de periodistas de españa perdón y, eh, de alguna forma hemos estado vinculados con ellos para, para todo este premio y, y nos han dado la enhorabuena por el éxito que ha tenido por la calidad de los trabajos que se han presentado 21 se presentaron en esta primera edición Y además, eh, casi todos, prácticamente todos, de grandes cabeceras, ¿no?, que todos conocemos de, de la prensa de España y además eh, de todo tipo de eh, modelos nuevos de periodismo, ¿no?, y, y ha sido todo un éxito. Y esperamos para esta para esta nueva etapa, pues, conseguir, por lo menos, por lo menos mantener lo que se ha conseguido con este premio y, y seguir y seguir ahí un poco en el candelero de... Lo importante. De los premios periodísticos nacionales. Y esto pone de manifiesto lo importante que son las ideas. Mariate, ¿con qué claro. ideas eh, coges tú el testigo de Genoveva? Bueno, pues ya digo principalmente eh, mantener todo lo que se está haciendo tenemos muchas cosas sí, es que han quedado, que es mucho ya <risa> mantener todas las cosas que han quedado pendientes eh, a causa de la pandemia no por ejemplo el partido solidario que está ahí en un sí. impasse eh, tenemos la recaudación no sabemos si lo jugaremos o, o que no, todavía no lo sabe ¿no? eh, bueno cuando se reúna ahora la nueva junta eh, uh -huh. tomaremos la determinación porque la situación pues un poco nos nos frena a que se celebre no pero el dinero recogido sí, sí está y se Sí, va destinado año. a los comedores sociales, al Taufik y a Cáritas, uh -huh. a los comedores. Y entonces, pues bueno, la, una de las primeras decisiones que tenemos que adoptar es esa, ¿no? Es si eh, finalmente aplazamos el partido un poquito más adelante para ver si la situación ha cambiado o bueno, o entregamos la recaudación para que estos comedores puedan seguir funcionando y, y, y, es, y aparte de aparte del premio, por supuesto, y de, del Partido Solidario, pues... Hay otros proyectos que teníamos ahí en cartera, que son muy interesantes, a nivel docente y a nivel de... Ah, pues al margen de los proyectos, de si puedes o no sí. adelantar algo, eh, ¿qué hay de nuestro 50 aniversario? porque se diluyó con estos 2 años de pandemia, sobre todo de 2021, que que lo vais a retomar, ¿Va, va a haber alguna repercusión en 2022, ¿habéis pensado algo? Ha sido una lástima porque la efemérides, bueno, pues era ya, para... toca <risa> cuando toca. <risa> claro, entonces pues no se ha podido hacer mucho, bueno, en la gala se le dio un poquito así de de realce para ver si también coincidió con los premios, con lo cual más o menos pues tuvimos una medio celebración con los uh -huh. premios Vicente Verdú, pero es verdad que no, no se ha hecho ningún acto en concreto, pero es que la situación que tenemos ahora tampoco invita no. a que se pueda hacer nada. Entonces, a corto plazo, de momento, no hay nada previsto, pero bueno, ya digo, en la Junta tenemos que sentarnos y, y ver todos estos temas. Eh, lo de llevar el periodismo a las escuelas o a los institutos, sí, uh -huh. me parece muy interesante. ¿Es uno de los proyectos que vas a desarrollar, María Tín? Sí, vamos a plantear un proyecto que ya digo, era de lo teníamos ahí en cartera eh, y, y es muy interesante. Creo que se está haciendo en alguna asociación de Andalucía. Y, bueno, se trata de llevar a los institutos un poco eh, a través de algún compañero o compañeros periodistas que den una especie de clases o de, de, de docencia o de formación a los chavales de los institutos, un poco para concienciarles o para hacerles ver el papel que tienen los periodistas, ¿no? los periódicos, lo, la radio, la televisión, los medios de comunicación, Porque con la irrupción esta de las redes sociales muchas veces pues se pierde se pierde poco el, el punto de vista y aparte bueno también han surgido las fake news los bulos cómo sí. pueden ellos discernir toda esa información eh, también crearles un digamos una perspectiva crítica ¿no? de, de las noticias que lean que lean con ese punto crítico ¿no? de, de, de las noticias que esto muchas veces en las generaciones que futuras, pues en la generación jóvenes no se, no se da, ¿no? Uh -huh. Simplemente pues con el móvil ellos se informan de un poco de las noticias que quieren. También hacerles ver el papel del periodista, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que como la frase esta que, uh -huh. el mantra que repetimos, ¿no? Sin, sin periodismo no hay democracia. Sí. Y bueno, pues eh, enseñarles desde jovencitos a... A, a pues eso a tener una especie de, de interés no por saber la verdad por conocer por hacerlo a través de los periodistas que son quienes filtran la información quienes quienes eh, saben redactar noticias quienes saben los temas que pueden interesar a la sociedad uh -huh. que todo esto muchas veces pues no se les enseña y no llegan a, a saberlo pues eh, tendremos que entrevistarte cuando <risa> que se pongan en marcha este proyecto que me sí. parece que muy necesario si sí, es necesario en formar eh, y desde luego más en estado a época. nuestros adolescentes en un espíritu crítico sí. ser más críticos con lo, todo lo que ven y recibe todo lo que les que, llega a la mano a través del smartphone que piensen reflexionen sobre las sí. noticias que le llegan sí, sí. maría te eh, la proclamación hemos hablado que ha escogido el testigo pero no hemos hablado de esa asamblea que tuvo que ser telemática de nuevo por esta tuvo que ser telemática contagio. sí Pero eh, fuiste la única que te presentaste, candidatura única, con lo que fue por unanimidad, proclamación. Y en sí. esa asamblea, donde se te nombramos eh, presidenta, ...hubo también elección de los Dátils, DOR... Efectivamente... ...es el máximo para que los oyentes y telespectadores lo tengan claro... ...el Dátil DOR, ¿qué representa para la Asociación de Informadores?... ...es que, es yo creo que es nuestra marca, ¿no?... Es nuestra marca, llevan concediéndose 50 años... ...y, y bueno, como como hemos repetido varias veces... ...y como más o menos sabe todo el mundo... Eh, ...intentamos con, con estos balardones destacar a gente que... ...a personas, entidades, instituciones... Eh, que, que durante ese año eh, han destacado, han llevado el nombre de Elche fuera, han destacado por, por su labor, por su trabajo, por... y bueno, como, como ya habéis informado, pues este año las votaciones y la concesión de galardones ha recaído en, en Chema García, que es uh -huh. el cineasta ilicitano más destacado y galardonado, Eh, ha tenido varios cortometrajes e incluso alguno, eh, con alguno ha conseguido la preselección a los Óscar y al Goya. Mañana estará aquí en el estudio, nos ha dicho, encantado. Noelia no ha podido, no, ha, no ha podido venir, ma mañana no puede porque dice que es una semana horrible, supongo sí. que con este cambio, bueno, estabas presentando Chema, sí, García, Chema García, Noelia Pascual, Noelia Pascual que que es, que es la jefa de cocina y codirectora del restaurante Cachito y, y bueno, que ella es uno de los mayores exponentes de la gastronomía, gastronomía tradicional de Candelts y sabéis que que un poco la muestra de buen hacer de noelia en los fogones quedó reflejada en la edición esta de, la, de concurso de paellas de icap sí. eh, la que se celebró en septiembre del 2021 en valencia y participó ella como representante de españa y se alzó con el triunfo con el plato un poco por autonomnomasia por antonomasia de su establecimiento que es el arroz con conejo y caracoles serranos Por eso por eso está tan ocupada desde que ha ganado el campeonato mundial de paella imagínate sí. esta publicidad lo que lo que ha supuesto no para su negocio para ella que, sí. que, que ella con ella ya hace la tercera generación Sí, muy ella antigua. estaba muy emocionada cuando le ah, sí, bueno, le fui. comunicamos el, el premio es la primera vez que lo has comunicado no a lo ganas Sí, ella estaba muy emocionada porque porque dice que que, bueno que ella siempre intenta cuando sale fuera llevar el nombre de elche llevar la gastronomía de elche y que le parecía un reconocimiento pues que le llegaba mucho al corazón ¿no? y estaba Encantado. estaba encantada la verdad y Kiko Martínez y kiko Martínez que, que eso que otro el, campeón como, otro campeón cambió la historia <risa> del boxeo español y, y bueno ahora creo que también se está preparando que sigue preparándose y, sí. y es una persona incansable y un ejemplo y un ejemplo para todos y pudiste hablar con chema garcía y Con Chema no, porque ah, estaba fuera, pero pues sí que sí que hablamos con bueno por ah, WhatsApp bueno, y, ah, ya, ya, pues, y también estaba encantado sí, y nos dio las gracias. Y, eso es lo que iba a decir, sí, que está encantado con sí, este premio sí, también. Sí, sí, sí, están encantados. Mañana sí, chicos, nos lo igual. dirán. Sí, Bien, sí. pues esto fue la elección, que hay que decirlo. Eh, hay tanta gente tan buena sí. que se deja la piel por defender los intereses de esta ciudad... Sí, sí, todos los años nos que quedamos todos... un poco con la, sí. con la espinita de decir, tendríamos que haber dado mucho más Dátil. Desde <risa> luego, desde luego, pero sí. bueno, eh, la eh, hay más ocasiones. Hay más ocasiones, o sea, porque claro. Porque las personas siguen trabajando y no lo hacen mm. por reconocimiento, sino por, sí, por, por mejor, mejorar esta ciudad. Personas y entidades. Sí. te ¿están elegidos los Dátil Pero está ya más o menos visto la gala, nos va a pasar lo mismo que en estos dos años, que si ya. suspendemos, que si no suspendemos, hay tanta incertidumbre. Que, ¿Qué vais a hacer con la entrega de los datos Pues ya te digo, he estado todo un poco en el aire por la situación. Esperemos que no sea la misma situación que, que estos años y podamos celebrarla para primavera o un poquito más allá. Sí, que no hay que no haga tanto frío. ¿no? Claro. A ver si a ver si los virus estos se marchan. <risa> los achicharramos. Sí. Bueno, pues María Te Bolívar, presidenta de la Asociación de Informadores de Ilche, muchísimas gracias por venir, eh, felicidades y pues se abre una nueva etapa apasionante, María Te. Sí. Estaremos contigo. Muchas gracias y ya digo, esta nueva etapa para mí es una gran responsabilidad, espero estar a la altura Lo y está. un honor también, y un honor. Lo estarás. Muchas gracias, Ross. 101.4 Teleelch Radio Marca Mira, mira, es el nuevo Nissan Cascade con la asistencia de Propilot con NaviLink ¿Pero quiénes son eso <risa> Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen oh. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los Crossovers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 Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Pena tu concesionario SEAT en El Ceito Revieja Cerruto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y tenemos eh, el tiempo para dedicar, para dedicárselo ...a Marga García, a nuestra compañera Marga García... ...porque ya viene preparada con todas las noticias... ...que llegarán de forma más ampliada a la una del mediodía. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Hoy es jueves 27 de enero, estamos algo más contentos... ...porque el fin de semana está más cerca, ¿eh? Sí. Y además hemos tejado ruedas de prensa tan densas... ...como, el, por ejemplo, la del equipo de gobierno... ...con esos 50 proyectos prioritarios... ...como, por ejemplo, la de ayer con secretarios o diputados autonómicos de turismo, de turismo, con el plan inteligente del bueno, consejo. También vimos la Agencia Valenciana de Territorio con no. ese local provisional en la calle Solar, así que sí, o sea, una semana muy intensa, muy intensa con temas, bueno... Eh, duros. Duros, importantes, pero duros, sí. Sí, porque eh, son temas que lanza este equipo de gobierno, a la Y a ver cómo los digerimos nosotros. Sí, pero ¿Cómo? bueno, el lunes <risa> es el pleno, así que... Y, y el lunes, es verdad, la semana que viene empieza también con el pleno, los presupuestos, un pleno donde también se va a aprobar el proteger el centro histórico uh -huh. que habrá que explicarlo bien eh, sí. en qué consiste sí, eso, en poco... cuanto al patrimonio uh -huh. protegible en fin y veremos, veremos que hay también de, de la fachada de Riegos el Progreso, que no habla mucho, pero el martes tenemos aquí al alcalde. Sí, Así además que... precisamente al alcalde ayer le preguntaron si habría alguna novedad sobre Riegos el Progreso y, dijo, ¿Y dijo que en breve, que en breve habría una rueda de prensa porque había novedades sobre ese tema, a ver Ajá. si esperemos a ver Ajá. qué nos cuentan, porque ya hacía mucho tiempo que está el tema estancado, a ver si hay novedad. Hubo una filtración en un medio de comunicación Alicante Plaza donde dijo que eh, la solución estaba eh, sobre la mesa ya Ajá. puesta encima de la mesa y es dejar la fachada donde está. Ya veremos a ver qué dicen. Sí, si, si esa va a ser la solución. Menudo puzzle, ¿no?, el que tienen que resolver en la Plaza de la Constitución. Bueno, Marga, ah, con independencia de lo que puede, de lo que hemos tenido y de lo que vamos a tener hoy, vamos a vivir el momento, que nos gusta mucho, ese momento. Bueno, eh, pues, eh, previsiones de hoy. Por una parte, tenemos la presentación de una guía de buenas prácticas medioambientales para comercios, para negocios de hostelería, bueno, para respetar el medio ambiente, una guía donde se dan consejos para todos estos negocios. Oye, no, paran los de compromiso. ¿Sí? Ayer fue ah, el metro eh. minuto. ¿Me lo puedes explicar el metro minuto? Sí, el, bueno, al final es como un mapa que tiene la ah. apariencia de, bueno, del mapa de metro y bueno, pues lo que intenta es fomentar un poco Eh, pues que la gente, bueno, pues que pase por la calle, bueno, entonces te indica un poco entre puntos destacados del centro, pues los minutos, los Ay, minutos que tardas. Entonces, mono. bueno, en el mapa te dice todos los puntos más destacados y el tiempo que tardas de ir a un sitio a otro y te haces como una ruta. O sea, un bueno. mapa para, para los ilicitanos, visitantes… sí turistas, o sea, un mapa minutado con las rutas. Eso es. Y te, y te bueno, más que rutas, paseos, paseos ¿no? de sí, un punto a este indica el tiempo que tardas de un sitio pues a otro. Pues una iniciativa original y hoy es una guía práctica eh, para eh, que las los comercios uh -huh. pues eh, tengan prácticas medioambientales, un respeto claro, al medio ambiente. Es decir, eh, que reciclen, que la basura la reciclen, supongo, ¿no? Sí, es uno Porque de... el comercio, ¿qué, ¿qué más puede hacer para respetar el medio ambiente Sí, me imagino que será sobre todo por por ahí tema de... Y, y apostar por el producto cero, el producto. cero mm. quizá, no, que no venga, no lo sé. No sí, lo bueno, sé. sabremos, nada, la van a presentar en cinco minutitos y, bueno, conoceremos un poco en profundidad <risa> de qué va esa guía y fue uno de los temas que se trató en el Consejo de Desarrollo... así ah, comercial, comercial que, que, se... que también tuvimos ayer, aparte de plan de estratégico, consejo... Eh, ...comercial, de desarrollo comercial... Eh, ...que es importante porque ahí sí que es una... ...no sé si disteis la noticia de los días aperturables... ...los días festivos, lo, ¿los tenemos planos sí, lo, que lo... va a pasar en 2022? Sí, el che lo que propone es que en lugar del Domingo de Ramos... Se abra el segundo lunes de Mona, porque es aquí festivo local, esa es una de las propuestas. ¿El día el lugar, de San Vicente? El lugar del domingo de Ramos, San Vicente. Eso es un, al ser festivo local, eso lo puede cambiar el equipo de gobierno sin problemas se cambia en junta uh -huh. de gobierno. Y la otra propuesta es pedir a, a la Generalitat que el lugar del día 15 de agosto se abra el día 14. 14 Esas de agosto de 14 de agosto. Esas son las dos propuestas que se plantearon en ese este, en esa reunión. Este año el 14 de agosto que cae ¿El domingo. Uy. Es, me pillas. Claro, porque si dice de abrir el 14 eso significa porque el 14 no es festivo. No, no, no, no. Bueno, no, no sé, no sé lo qué día cae. En el no, no lo sé. <risa> <risa> Seguro que lo tienes en el móvil. En el móvil no tengo calendario. No no, no tengo calendario, qué no raro. puedo llegar. ¿Tienes tantas aplicaciones que no te cabe el no, calendario? No, puedo, no puedo, no sé, no me aparece Eso significa que Marga García vive al a, momento, al, sí. como nos gusta aquí en esta redacción No miramos no, no me... miramos el calendario, vamos <risas> al día a día Bueno, pues esas son las previsiones No, falta segunda previsión que nos hemos ya ah, con lo de la ¿sí? guía segunda, La segunda previsión se inaugura una exposición ah, sí. eh, sobre la historia sí, de la sí. corredora, de todos estos siglos de la corredora, uh -huh. ya se pueden ver Eh, diversos sí. paneles que ya estaban allí instalados, estaban, sí, los vi. Me, me parece apasionante. Mañana tenemos aquí a Miguel Orts, al historiador, bueno, que al que ha ideado esta exposición, pues él te puede explicar perfectamente. Sí, porque la corredora, fíjate, es nuestra arteria principal del casco histórico, una Por arteria el... que se ha revitalizado ahora con esa con la peatonalización. peatonalización, así que bueno, pues conoceremos un poquito más de su historia. Y es una exposición. buena idea poner paneles para como está peatonalizado, uno tranquilamente puede leerlos, ver las fotografías de cómo se ha transformado la corredora a lo largo de los siglos. Muy eh una buena iniciativa. Mm -hmm. Esto eh, se presentará esta exposición y que, que por cierto, hay otra también aquí en Traspalacio de los 3000 años sí, de historia de los vinos de De los Alicante. vinos de Alicante hemos hablado con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen interesante la historia de los vinos tenemos una marca de vino de, de muy antigua de hace siglos ya en 1600 antes de cristo se hacía aquí el vino pero hay amenazas evidentemente para la agricultura del vino bien pues tenemos esas exposiciones al aire libre eh, por el centro de la ciudad y por último qué más tenemos hoy no tenemos ah, esas no ha... esas dos vale. esas dos previsiones seguro que caen más purísimo siempre hay reacciones al plan supongo estratégico de turismo al consejo de desarrollo comercial por parte de la oposición Bien, pues Marga García a la 1 volvemos a escucharte con todas las noticias. ¿No quieres de, en página de sucesos y eso no tenemos nada? No, no nada. hay nada destacado. Bueno, pues eh, un apunte sobre Futur Moda. Ah, Recordar, bueno, que la 47 edición se celebrará en el mes de marzo. Estaba prevista para primeros de mes, mm -hmm. pero al finalamente se traslada a finales bueno porque solapa con varias ferias internacionales debido bueno pues a esta sexta ola y varias ferias que han ido retrasando mm. su celebración y para que no coincida futur moda con otras bueno pues lo han decidido retrasar a finales del mes de marzo mañana tendremos precisamente al director de aek para hablar de futuro moda y también del inicio del calendario ferial de este año porque están en nueva york los componentes del calzado como bien eh, información a nosotros ayer. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos. Volvemos aquí a la una y bueno, por supuesto, eh, bueno, esta noche en el telenidito todas las imágenes. Uh -huh. Gracias. Hasta luego, Ross. Hasta luego. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 Con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Pues ya lo han escuchado, Marga García vuelve a la una de la tarde. Y ahora continuamos esta ronda de noticias cambiando la sintonía para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días, buenas noticias para Francisco y su cuerpo técnico que ya entrenan, han superado por fin el COVID, tanto él como su preparador físico Sergio Pardo que llegó a estar hospitalizado, recuperan efectivos, ya no queda ninguno en el dique seco por eh, dar positivo, mar Mascarell y Barragán son los últimos que se han incorporado a los entrenamientos tras hacerlo también el lunes eh, Javier Pastore, ahora las dudas de cara al próximo partido de liga que será el sábado 5 de febrero frente al Alavés son hombres como Guido Carrillo y Tete Morente. Además de Marcones, Rocco y Vigas estos tres parece que puedan estar más justos para llegar pero no hay ninguno descartado por los servicios médicos del Elche Club de Fútbol. Un equipo que mejora en seis puntos los resultados de la primera vuelta del campeonato, el brillante mes de enero que ha firmado el el conjunto Franji Verde, sumando 8 puntos de 12, le permite contar con un colchón de 5 puntos sobre el descenso. Y hay que destacar un dato. Francisco ya ha sumado los mismos puntos que Fran Escrivá en la mitad de jornadas. El técnico valenciano obtuvo 11 puntos en 14 jornadas, mientras que el almeriense lleva también 11, pero en la mitad de partidos, en 7. El punto que falta para los 23 partidos que acumula el Elche en su casillero, se sumó en Pamplona donde el tándem formado por Sergio Mantecón y Pablo Manussovic dirigió al equipo ante Osasuna. Está claro que el método Francisco ha calado en los futbolistas como reconocía Gerard Gumbau. Francisco desde el primer momento que llegó nos, nos, nos transmite no esa esa mentalidad que él tiene, esa, esas ganas, esa ambición, eh, lo tenía claro, no que teníamos tenemos un equipo Teníamos un equipo muy, muy bueno, pero nos estaba faltando eh, jugar como equipo, ¿no? Que cada uno eh, diera su máximo nivel a, a nivel individual para, para ponerlo en beneficio del grupo y, y creo que hemos creado eso que te digo, ¿no? Que cada uno está dando el máximo nivel ya para él, pero sobre todo para para el equipo, siendo generoso, siendo solidario y, y, y eso es importantísimo y gracias a eso estamos consiguiendo esta, esta buena dinámica. Por cierto, que el Elche hizo ayer oficial la segunda salida de jugadores profesionales, tras Benedetto a Boca Juniors, Josema se ha marchado cedido con opción de compra en caso de ascender a primera división al Valladolid de Pacheta. Por lo tanto, dos fichas libres tienen ahora mismo el conjunto blanco y verde para reforzarse con un lateral zurdo, en principio Lucas Olaza. ...el uruguayo precisamente del Valladolid... ...es una de las opciones que está barajando... ...Cristian Bragarnich... ...y también un centrocampista de corte ofensivo... ...media punta o extremo, hasta luego. Hasta luego Paco, gracias... ...y cerramos la ronda de noticias... ...con la información del tiempo... ...con la información de Vicente Bordonado. El tiempo, en tele en Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del camp del Muy buen día, hoy ya vamos a tener una jornada con más sol y menos viento durante la madrugada, cielos prácticamente despejados, pero viento flojo que está aumentando la sensación térmica de frío aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleés, temperaturas mínimas que han rondado los 6 grados, en buena parte del territorio han alcanzado los 6-7 grados, mucha sensación térmica de frío que nos va a acompañar durante las primeras horas de la mañana. Una mañana con ambiente soleado apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, el viento flojo de nordeste y ya por la tarde llegarán algunas nubes de tipo medio, el viento de componente este con rachas que podrían alcanzar los 30 km por hora. Las temperaturas máximas previstas para hoy, similares las de ayer, aquí en la ciudad rondarán los 14 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 14-15 grados. Mañana viernes a primeras horas algo de nubosidad tendrá a cielos poco nubosos despejados, viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán por lo menos hasta los 6 grados. Durante el fin de semana se impone el sol, predominio de cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. Para el sábado, 16 grados, el domingo rozaremos los 17, a cambio, noches frías, sobre todo en el sur del Candáez y aquí en la ciudad, con mínimas en torno a los 5 grados. Lunes, veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y con el viento moderado de poniente, las temperaturas podrían alcanzar los 19 grados. 101.4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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. 10 y 37 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y lo vamos a dedicar a hablar de la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras, porque la recogida de residuos orgánicos en la implantación del quinto contenedor en Elche llega mal y tarde, según el Mar Gallego Ecologistes en Acció, que además ha vuelto a reclamar monitores ambientales ...para el municipio... ...pues bien, para hablar de este asunto... ...tenemos con nosotros a uno de los miembros... ...de este colectivo ecologista... ...Adolfo Quiles... ...muy buenos días Adolfo... ...Hola, buenas días... ...¿por qué el quinto contenedor que se anunció... ...y que se ha implantado en el sector quinto... ...para recoger la basura orgánica... ...llega tarde y mal? Bueno, llega tarde... ...porque... El, ...el tema de la gestión de la, de la fracción orgánica de, de los residuos... ...era eh, algo que nosotros teníamos solicitando desde el año eh, 1996... Eh, para, ...para precisamente eh, que fuera una recogida efectiva de, de las diferentes fracciones... ...es necesario separar los residuos orgánicos... ...porque el contacto del, de las bolsas de basura con eh, con materia orgánica... Con, ...con los envases o con el vidrio o con el papel pues eh, invalida eh, la recogida selectiva de, esta, de estas estas fracciones. Eh, digamos que ensucia eh, estos envases y hace que, que, que, bueno, no sirvan precisamente para, para poder eh, recitarse o reutilizarse. Y, y, claro, eh, es que han pasado ya muchos años. Eh, la, nuestra situación ha cambiado. Las existencias son mucho mayores. Y, y actualmente, eh, precisamente, la, la normativa... Eh, vigente pues reclama eh, pues unos objetivos del 65% hasta el 75% de, de, de que todo lo que se genera se, se pueda reciclar o, o se pueda reutilizar uh -huh. y estamos muy lejos de, de, de, de cumplir este objetivo y desde luego pues habría que pensar mucho mejor de qué manera podemos eh, bueno pues cumplir con, con, con lo que lo que establece la ley también Pues sí, se ha tardado y por qué mal? Porque ya ya que una vez que llega el quinto contenedor, ¿por qué consideráis que no es el adecuado el que, el sistema que se ha escogido por la nueva contrata? Bueno, no es el adecuado porque eh, precisamente cuando se empezó a hablar aquí en, el, en la nueva contrata de basura, se dijo que, que, que bueno, se iba a ver cómo lo hacían en otras ciudades, resulta que se, se escogieron modelos que no eran los adecuados, que para nada ...se acercaban a, a lo que antes he hablado... ...de esos objetivos que nos marca la legislación... ...actualmente están en el 50% pero van a llegar al 65%... ...es decir, eh, estuvo hablando de La Coruña... De, ...de San Sebastián, de Zaragoza... ...son ciudades que, que sí, eh, pueden haber iniciado... ...la recogida de fracción orgánica hace años... ...igual que, que por ejemplo ha pasado en Pamplona... ...o ha pasado en Barcelona, etcétera... ...pero eh, andan muy lejos siquiera... ...de lo que eh, actualmente se tendría que, que, que estar haciendo. ¿Y Entonces, por qué? Porque el sistema ¿Y? no es el adecuado. Ah, ¿Y por qué falla? ¿Por qué falla eh, precisamente si se implanta... ...porque está fallando en otras ciudades el quinto contenedor? A ver, eh, está fallando porque está demostrado... ...después de muchos años de, de utilizar este sistema... ...en ciudades como por ejemplo Barcelona... Bueno, uh -huh. pues, ...en otras eh, capitales de, de provincia y demás... ...pues que la cantidad de impropios... Que, que, se, que se depositan en esos contenedores de, de, de basura orgánica, eh, es tan grande que imposibilita que luego esa fracción orgánica se pueda compostar y puedan ser eh, de utilidad, por ejemplo, para, para la agricultura. ¿vale? Mm. Con lo cual, muchas veces se tiene que acabar depositando en vertederos, eh, formando parte pues eso del vertido, de desechos que poco a poco van engrandando esos grandes basureros que tenemos cerca de nuestra ciudad. O sea, que eh, están diciendo que eso. que lanzan en ese vertedero basura que impide, que contamina lo orgánico. Eh, claro. El, basura el que demás, no corresponde. El tema que no hay ningún tipo de control de, de quién abre ese contenedor marrón y, y si lo hace bien, si deposita bien la basura orgánica o, en cambio, por comodidad, deposita cualquier otra cosa. Yeah. O sea, está demostrado que la cantidad de impropios de basura que no tiene que ir a ese contenedor es muy grande Y entonces el compost que se puede elaborar es de mala calidad... ¿no? Mm. ...entonces eh, todas esas ciudades y, y otras localidades... Que, ...que se han replanteado el tema de cómo hacerlo... ...para cumplir con esa normativa vigente... ...pues están eh, elaborando sus planes de gestión de residuos... ...que es una cosa que hemos exigido aquí en el CES... ...y que por normativa tendría que, que haberse elaborado... Y, y, ...y bueno, pues han estudiado y han visto... ...que hay otros sistemas más efectivos... Para, para cumplir con, la, con con lo establecido y cuáles son cómo se puede controlar que no echen en basura impropia en esos contenedores orgánicos hay sistemas como por ejemplo el de contenedores cerrados en el que, uh -huh. bueno es necesario una, un tipo de identificación personas que se han comprometido a hacerlo tienen un, una tarjeta y unos contenedores con microchip y demás a los que solamente pueden acceder las personas eh, autorizadas y hay un registro de lo que de lo que se deposita. Pero también hay otros sistemas que, que igual nos pueden parecer muy hippies al, al principio, como es el del puerta a puerta, que es el eh, la recogida por separado en, en diferentes días de, de cada una de las acciones. Que son sistemas que se vienen implantando, eh, bueno, aquí el tema de, de, de puerta a puerta no es no es algo muy diferente a lo que teníamos en el que hace, hace diez años. Pero claro con, con, con todos los sistemas que han avanzado y las nuevas mejoras tecnológicas sería un sistema mucho más limpio que desde, desde luego garantiza unos porcentajes de, de, de recuperación por por encima incluso del 60% dejar de nuevo las bolsas de basura en las puertas y Claro. El, el ¿Eso, tema eso va a ser más limpio, Adolfo, si pues sí. las patadas, los, los los perros que puedan pasar esparcen esa, esa basura en las puertas? Por supuesto, este sistema no, no puede realizarse sin un, eh, un trabajo previo de concienciación ambiental muy grande. Es decir, eh, lo primero es que los ciudadanos debemos eh, concienciarnos de, de que, bueno, es muy cómodo, abrir un contenedor y tirarlo todo dentro mezclado, no separar la basura, pero también es un poco egoísta. O sea, y por otro lado, eh, se contrapone a la responsabilidad de personas que que quieren que están comprometidas con el medio ambiente, están sensibilizadas con, con el gran problema que supone la, el sistema de la gestión de los residuos, que entre otras cosas, eh, eh, contribuye a, a este cambio climático por ser uno, uno de, los, de los grandes... Eh, causantes de, de gases de efecto de invernadero y, y bueno son personas responsables que reciclan que para la basura y claro yo nosotros pensamos que esa gente que, que, que, que bueno, pues que tiene esa sensibilidad deben merecer un trato diferente a aquellas personas que, pues que no reciclan y que no están sensibilizadas Pero esto mismo, esto mismo se puede aplicar, sentido. esa campaña de conciencia, concienciación se puede aplicar a los contenedores abiertos que se han implantado en el sector quinto. Pero claro, es que no hay forma de controlar eso. O sea, la única forma que tenemos efectiva de llegar a la población, desgraciadamente muchas veces, es el tema de que la gente eh, le toque este problema su bolsillo. Y es una de las eh, cuestiones que tiene que ir ligada al tema de la sensibilización. ...es el pago por generación... ...es decir, yo que soy un ciudadano responsable... ...y separo la basura en mi casa... ...no solo eso, sino que incluso tengo una compostera... ...porque vivo en el campo... ...y, y todos mis residuos orgánicos los compuesto... ...y los reutilizo en eh, pues en, en mi casa... ...para el jardín o para, o para, para la huerta que tengo... ...pues mm -hmm. yo necesito... ...me gustaría que me recompensaran de alguna forma... Mm -hmm. ...y ese pago por generación significa... ...pues una reducción por ejemplo... En la tasa de basura, o sea, que se ha incrementado, vamos a decirlo, una barbaridad aquí en nuestra propia ciudad. Este nueva eh, contrata que tenemos desde desde, desde este año, uh -huh. con esta exigencia nueva por parte de la nueva normativa de, de separar la fracción orgánica, supone, entre otras cosas, un encarecimiento tremendo. O sea, es el mayor gasto que va a tener nuestro ayuntamiento con mucha diferencia. Recordemos que van a ser más de 300 millones en 10 años los que vamos a tener que, que pagar 300 millones de euros, 325, 330 millones solamente por el tema de la gestión de residuos. Yo creo que que bueno es razonable que a la gente que, que lo hace bien, que se preocupa y demás, pues pueda tener una recompensa y en cambio la gente que no está sensibilizada y no contribuye, pues de alguna forma... ...pues eh, coste pues, mayormente lo que es el, eh, todos los gastos que se generan, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bien, por eso reclamáis vosotros, hacéis un con vuestra nota de prensa... ...habéis hecho como un toque de atención al ayuntamiento... ...de que los contenedores que ya están o que han puesto en el sector quinto... ...no son los que están funcionando, sino aquellos que estén cerrados... Uh -huh y proponéis también las campañas de concienciación y bonificaciones también fiscales para los que claro, sí reciclan. Claro, proponemos, bueno, lo primero nosotros no decimos que tengan que ser el puerta a puerta, que no es sencillamente dejar la bolsa para que cualquiera le dé una patada y ya está, uh -huh. ¿no? Es, es un sistema como el implantado en ciudades como, eh, como Pamplona o como, o como se va a implantar aquí en, en ciudades de, de nuestro entorno. Dolores, por ejemplo, ha iniciado el puerta a puerta. En Tinoso va a iniciarse también. En IBI va a iniciarse el puerta a puerta. En Aspe hay proyectos también para iniciarse el, el puerta a puerta. Pues ese sistema puerta a puerta o el de contenedores cerrados se pueden alternar dependiendo de una zona, dependiendo de otra, donde sea más sencillo ubicar uh -huh. uno u otro. Pero todo eso, como he dicho antes, se tiene que estudiar, se tiene que planificar y yeah. es lo que eh, eh, haría un plan de gestión de residuos que, que no, no, con el que no contamos todavía en… Que no capacidad. está. Eh, y supongo que en ese plan de gestión de residuos también incluían esos monitores ambientales. ¿Por qué reclamáis de nuevo los monitores ambientales? ¿Para qué sirve esta figura? Porque precisamente para, para esa concienciación de la, de la población es necesario un trabajo, un trabajo que tienen que realizar unas personas trabajando a tiempo completo. O sea, ya la normativa que tenemos en la, en la Comunidad Valenciana con el plan integral de residuos establece que ciudades como el, que con más de 200.000 habitantes, tengan al menos seis monitores ambientales trabajando a tiempo completo. Nosotros tenemos únicamente, pues de vez en cuando, alguna eh, alguna acción que se realiza con monitores contratados puntualmente, uh -huh. pero eso desde luego no es un trabajo de fondo, no es un trabajo de concienciación a la población escolar, que es precisamente la que va arrastrando de, de, de otras generaciones para, para que se recicle bien, ...para que en las casas se, se para la basura y, y, y demás. Uh -huh. Volvemos a reclamar la importancia precisamente de, de contar con, con estos educadores ambientales... ...para todas estas cuestiones eh, puedan llegar a la población. Pues Adolfo Quiles, muchísimas gracias por explicarnos vuestras propuestas... Eh, ...vuestro análisis en esta implantación que nos está costando mucho dinero de la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. Hay más aspectos que abordar, pero no hay más tiempo. Gracias. Hasta la próxima. Ti, Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 porque nos gusta Elche. Las rebajas más increíbles están en tiendas anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por sólo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros.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 Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lallup y Tiendas Anticrisis El Castor. Ahora sí, todavía nos queda algo de tiempo, son las 10 y 52 minutos para seguir disfrutando de esa música que habíamos seleccionado para el día de hoy, como por ejemplo este clásico de Henry Nilsson. Everybody's talking at me i don't hear a word they're sayin' Only the echoes of my mind People stoppin' still I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going while the sun keeps shining. Through pouring rain Going well the weather Suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze and Skipping over the ocean Like a storm wa wa wa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 can't hear a word say saying, only the echoes of my mind, I won't let you leave my love behind, no I won't let you leave.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 pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este jueves 27 de enero volvemos el viernes y nos marchamos pues con más música la que está sonando en el Benidor Fest, ese festival donde se esta semana ha comenzado y donde se busca ...al artista y a la canción que nos representará... ...que representará a España... ...en el festival de este año de Eurovisión... ...en las primeras semifinales... ...pasó una ilicitana, Blanca Paloma... ...ya hemos escuchado su canción, Secreto del Agua... ...pero también pasaron tres más... Eh, ...las gallegas y esta otra cantante, Chanel... ...con ella ponemos el punto final a la glorieta... ...mañana volvemos con más música y con más entrevistas... Let's go. Llego la mami, la reina la dura una bucari. El mundo está loco con este país. Si tengo un problema no monetari. No vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primero